¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas! ¡Joye Noel! ¡Buen Natale! ¡Buen Nadal! Este es el deseo de Discos Zafiro Iberofón en Embajada de Buena Voluntad hecha música. Un villancico español con sabor internacional por la orquesta y coros novola bola.